Bonen, bombenon al trig estudianto hijo dios. Eh, Rodolfo, Angelo, caí. Eden, au Eder, Eder. eder. Perdono que mi confusillas fusillas salía esta Leccionano, que hubabas, que unomillas. E, eden, Eden. La pacinta en <coughs> ni y comences. Lerni la decan Leti Onon y la decan Leti Onon. Mi volas que Bombolu Rodolfo, su vi povos comencei a la decan Leti Onon. En la boca de la Onon mi parolis pri diversai horologa. por membro orlo... de la familia Familio. familia ni por quécis la mecánica Mecanica. mecánica uh -huh. como... la coco becas, la coco Coquino y cay la becorlo, becorlocho, becas la homo en la mater. Tres pones. Angelo Rombolo, chubipous dauriki la legado. Yo becas en la mater. Chuco au, au becorlocho, chubía patrino becas en la Yo la rena, por lo yo estas simpatía aparato chubi estas gián chubi chatas ah, chubi chatas gián gián músico músico y es eh, edem eder perdono eder ya mi audio es la vela músico en mi canica rojo y en el talito. Eh, perdón, ochubipobus, Fermi, la, perdón, Fermi, la, la por Almena o, y es Fermi la por Char, estas bruo en la coridor, chune Estás bruo en la corridor, en el pasillo. Sí. Okay. Ah, ni ya Audi 1, la Alian. Chune, yan. Malaperis la Bruon de la Corindor pone Nema malaperis Periset en la Salono Oni Neauscultes la Brucho, ¿no? Jutio i Kompransky mi paroles. Yes. Almena o clima el prichone. To Bombolu Edir de Nove. Qamiamdis la vela musico de mi mecánica Coco. Mecánica. Mi mecánica Coco, mi saltas el ladito. La pasmin Pues Estas mi batemanjas que irás rápido a la labor y en mis saludas me hay un ¿Camara? ¿Doy. camarada camarada camarada con la tabla la de tu aforo esta es la mesa de la tago, a la mesa ya mi faras paus en mi laboro Cay Tajmayas, un buen apetito. Os la Tajmeso, mi de nove labo laboras, isla Vespero. Vespero. Isla vespero. <coughs> te amiras al día Set eh, mancas de coca au de joro De coca au. De Nahua Jor. Tía, mi irás al mía por Ozzy Kaite Spermanki. Con mi familia. Familío. Mi familia. Tú la respeto. Miquel hoy irás al teatro. Quinello a visitas la Argentina. Esperando Ligo. que a mi eniras y salutas hola vespero Vespero hola vespero y samiriano eh ayes que a mi foridas de la societo que a mi foridas de la societo y vidas hola nocton al mi a mi porica yidas dormir de noctomezo. De... ¿Para? ¿Para? ¿O no? ¿Tribuone? ¿Milliam? en mi amor lito ¿Qué agranda invento estas Lalito? Hola, ¿entorme? Yes. ¿Rodolfo? Quion Faras Eh... ¿Quién la noma de la persona que yo paro? ¿Cómo, perdón? Mm. Mi crees que. ¿Qué Faras Jorge? Mi crees que estas Jorge Gés, ¿qué u parolas? ¿Chune? Es? Estas Carlo, estas. Eh, Alberto, Kaité Plu, estas. China, es la persona que u parolas en la deca, let's see ono. Estas Jorge, ¿chune? ¿Chubi compré? ¿Priquio mi parolas? No conocemos el nombre de quien habla en la décima lección. Asumo que es Jorge Gés. Do. Eh. Rodolfo, ¿qué Faras de un La Vespero, Jorge? Um, la Vespero, uh, Vespermanjas, sí, Vespermanjas, uh, con Vía Familio, Familio, um, La Vespero, Li Vespermanjas con Sia familio, chuné. Chuli, chuli, mi, mi, mi, chu yes la familia mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, Irás ah, al la teatro, el, a la teatro. ¿Se chiutague? Chiut, ¿Chiutague? ¿Jorge, irás al ah. la teatro? ¿Chiutague? ¿Au quel que ah. ¿Todos sí. los días o algunas veces? No, quel que fue. ¿Qué que fue? Jorge, eh, ¿qué que fue? Eh, ¿Irás al a teatro? Uh, ¿Quién me No. ¿Yes? Sí. Que el que voy a ir a teatro, que el que voy a ir al quinello, au, au, le visit, visitas a uh, la Argentina en Esperanto Ligo. Argentina. Argentina en yes, Esperanto Sí, tres bonos. Ángelo, eh, cae mmm, quién, Jorge, en iras en la Argentina Esperanto Ligo. ¿Quién le li Vesperon Samideano. Bonan Vesperon Samideano. Yes, yes. Tres bonas. Bonan Nocton, Bonan Nocton. Manfrues, Ednador Memay. No. Cay, <laughs> eh, Angelo. Kaian quien Jorge Eliras la societon, Kion Lidiras. Uh, lidiras. Bonan nocton al miaibonai amicoi. Y... Mm, li diras bonan nocton. Ah, bueno. Li diras bonan nocton chune al Qiu Angelo, al Qiu per sono, au per Jorge dirás bonan nocton. A quienes les dice buenas noches. al kiwi y Jorge diras bonan nocton ¿cómo serían esos amigos? Líay Líay al liai amikoi al chayna salmike en estas esperantistino y chune. char nur diras amikoi mi dirus, mi dirus bonan nocton ge amikoi mi eh, la instruisto Jorge, tiras, bonan, nocton Al, si hay Amico y chuné ¿Chubico en Pli mal, pli ¿Podrías decírmelo en español? Ah, Jorge le dice a todos sus amigos buenas No, Jorge le dice eso a sus amigos Jorge le dice, ¿qué, qué le dice a sus amigos? Buenas noches ¿En qué momento le dice, dice buenas noches? Cuando, se va, cuando sale de la sociedad. ¿Qué sociedad? Ah, de la Liga de Esperanto. Excelente. Eh. Eder Yekioma eh... Joro Jorge Cuchas en Cialito. Licuchas, yé, bueno, ni neticias, chunecar, lidiras, y en octubrezo, ni llam, cuchas. A la medianoche, yo ya estoy, eh, vamos a decirlo así, metido en la cama, ¿no? En la suave cama. Pero no sabemos a qué hora se metió a la cama, pero a la medianoche ya está metido en la cama. ¿Verdad? Mi creas ¿Sí? que ni ni sias ¿Sí? llequio majoro li dormas. ¿Chune? Li iras dormi en sian lito. Ni conas la Mi credas. China mi que la argentina no presca uné dormas. ¿Chune? Y li dormas. Ya. Eh, proxime de la Nocto mezzo. mi mí creas que esta es tro malfrue. Tro malfrue. Muy tarde. Esta es tro malfrue de la humía opinión. Eh, Rodolfo Chubipovus daurigi la legadon de la deca letsi ono. Matene oni. Matene oni matemanjas. Maten manjas maten manjas. Uh, oni tag manjas Vespere oni vesper manjas Jekioma horo mate manjas. Mi mate manjas, je la sepa eh, Angelo Jekioma joro horo manjas Yé, qué llama Joro vi vesper, no vespermanjas chubi vespermanjas con via familia, chubi xatas matemangy en lalito lito, faras en la mateno, chubi leyas, legas legas la yurnalon, chubi faras, suporto, trebone, Rebeca, Hay o cómo ibas laboras boras? Las boras. Las boras. ¿Quién vi dormas? ¿Quién vi promenas? ¿Chubis a ti las supon? ¿Quién vi estos infanos? Chátis. Chátis infano, sí. ¿Quién vi? Chubí chátis las supon. ¿Quién vi infano? infanos? Chubis chátis. Yes. Chubi Shatis la supon supon que vi Estis visto Treboni. ¿Tribone? Chubi vi, vi, visitos danseon que vi estos tres Yuna ¿Y una? Dan con eh, Ever Chubiam Estis en Apico. en el es Vine mangis Niamangis tivstekon de Lepanto. Eh Niamangis dio. Mia patro chiam Chiam. patro chiam estas gaya. Niam li estas malgaya. I chiam dias mensosana en corpo sana. Kai gaya coro en sana corpo mi gratulas Dan con <coughs> rodolfo quia estas via coro chuvian kawa estas chiangaya gaia chuvian istu isto opte gratulas vin en María jardeno maria dirisa petro chuvichi amamos mi chubi memoros chiang primi y es mi cara respones petro mi chiam amos vin mi por por huesos finos niña Rebeca con prensión de lentes Angelo shu anco vistadas para en parcos sobre la teloplena cielos caídos dolce en Boston durante la noche la mano y cae pie la corpora lisa La corona de riposas, un chichia, un la yes, un chil, la chil, yes, un chil, un chil, un mi un chil, mi chil, un chil, un mi, trie mi Or... eh, Carmen. ¿Bueno? Tago. caro bonas taco amigo trime moras y un ví tu un nueve las tacoben estas bonas luego vine estas vía amigo caí cien miles de horas miras memoria privi yo un faras uno en la matino yo un ví legas uno en la jornalo eh Rebeca. bien. Jango, Costa Chambe, bien. Okay. Fotelisto. El alumno está yo 7 6, en la dura blood pressure en 3 Kvardek, Kvardek esoinca y la vara 3 Tuvo voy a llanto yo vine a caba su vida estoy hoy hotelista, no es seguro voy a llanto todavía hotelo está estrojo malalta por... hotelo? hotelo Eder Chuy chata es la proverbio Chuy chata es proverboin ¿Qué es capo? gusto? ¿Qué ¿Qué estas? ¿A Fabla Aborto? el grande Yes. Rodolfo, oye, Yekyoma Horo, Vi Takmanyas. Yo? Yes, Vi. Mi... Takmanyas... Yela. Yela. Yela. Yela. Yela. Nao joromaten, Matene? No, joro mate. no, mate. creas que ne? No. Y el anagua joromaten Matene vi maten manjas. Ili, no te has estas jodía o la lechiono. Ili, Ili ne comprenas. Chale. Eh, ni de nove, Rodolfo, Vi matemanyas mi credas y el anhago ¿no? Ajá. Y aquí o mejor vi tak manjas. Tak manjas. En eh, mi tak manjas. ¿Y eh, es? Eh, ¿Y es? ¿Qué um, barjoro? vesper Vespere. Barjoro vespere. Ví mantener manjas y el anhago, caí vi manjas, tak manjas y el barjoro vespere. mucho de yes. tiempo chunese en manjion, a un, a intertempe inter la mate /la y el eh, bueno. bueno, manjo que mm -hmm. la, bueno tío estas vesper manjo mi quieres chunear, inter la mate el manjo que la vesper manjo chuvine manjas ion, qué el folle, qué el folle, ejemplo fruton Y Druckton, perdón, Druckton. Juan Ah, io Malpesa. Io Malpesa, Malpesa, yes. Repone. Una nocturn bombena, bombena. Em Angelo Jekema Horobi Vesper Manjas. Eh memorú estas, maten manjo, tac manjo. Vesper manjo, nocto manjo y vesper manjas de la uh, ...gvara Gwara la vesper, vesper manjas y chuvi, nocto manjas Decajoro, troma al fruela o mi opinión. ¿Caillequio mejor vi dormillas? No, uh, mi dormillas. Ayela. Uh, uh, ¿Cómo es? ¿Triajor? Triajoro. Yes. mejor vi yes, yes, yes. uh, bequillas. ¿Qué uh, es bequilla? Uh, Levantarse. Mi bequilla. Te digo arken ses ok now la yela ok ok ahora vi dormas nurk vin horn tiu tagi oh permeso al mi opini pri la fero videbus dormi almeno ok horoi char ti anbi kreskos kai kion quien viam ne estuyuna eblebi povus javi Eh, malsanon de la coro vi post, Javi, malsanon de la coro do ni debas dormir almenaŭ Oc poroj diris al mí la curatsisto. tion diris al mí la curaracisto kaj mietas tion quienon li diris al mí mi, mi repetas tion alvi mi recomendas eh, dormi o horo chitage nocte Do. Eh, estas recomiendo, vi, tías, estas vía propia, vivo. Kay, eh, estas recomiendo por vía sano, especiales, espe la sano de la coro, que andi crescos, el eh, levi pous javi, malsano de la coro. Mmm, bueno, ni daurigos. Eh, eh, Carmen Chubi, Vespermayas, con vía familio. E aqui majoro? Ah, bueno, Rebeca, estas é me comprena, se e aqui majoro. Yes, e aqui majoro. Ah, e, de... E, me muevo, Carmen, estas é... manjo, Tak manjo, besper manjo, nocto manjo. La de mando esta Chubí Vesper Manjas. No, Vesper Manjas ne. Eh. Vive Vesper Manjas sola. Yes. Sola. Y aquí Omaro V Vesper Manjas. Por. Mm. Din De la bin, Vina. De la Vina por. Vesper. Vesper. vesper de la Vina, yes. oro Vesper. Eh. Yes. Rebeca, ¿dum la mateno, chuví sportas? Sporty. Ne, ne viene sportas. ¿Chuví legas la jurnalón? La jurnalón, ¿chuví legas la jurnalón? La jurnalón habas novallón, ¿chú, ne? Novallón estas... Tío, que ocasas, chiu-tag. Ne, eh... ¿chuví manjas, dum la mateno? y aquí a mejor vi maten manjas y la cesa tres frutos, ¿no? Kay vi maten, subí maten manjas y el asesa joro maten char vi iras a la eh, Lernayo eh, Q esta es la nomo de vía Lernayo <coughs> Colegio de Ciencias y Humanidades Estas de UNAM, ANCA, de la Universitat. ¿Qué um, es eh, bueno? Eder, dumlamateno, chubí vanas vin dumlamateno o dumlanocto. Ah bueno, chubí vanas vin. <risa> Bone, vi lavas? Vine lavas, dum la mateno. Mi lavas, min, dum la mateno. cantas, dum la. dum, vi lavas, vin. Ne. Vine cantas. Vine Eder, chubi loyas, chubi laboras. Trebone, migra, tú las vin, pro tío. Armando Kion eh Yekio vi Maten Manjas. Y, maten Yela, y dek, joro Mateo. vi Tak Manjas. Minetias Chubitak Manjas, aunet. Chubitak Manjas. Estas Maten Manjo, Tak Manjo, Vesper Manjo, Nocto Manjo. Vine Tak Manjas, ¿Qué qué qué cómo vesper vi vesper manjas y el la vina, vina. vina o... y el agvina joro vespere inter la deca y la agvina inter la deca mateneca y la agvina vespere tuví ne ion yón me nían de o mi mi povas rekomendi al vi alian aferon vi devus manĝi almenon almenaŭ ion la kuracisto diris al mi ankaŭ ke oni ne devas pasi pli ol ses horoj sen manĝi ion oni ne devas pasi pli ol ses horoj eble vi povus manĝi ekzemple pomon kiel vi No entempe, ni recomendas. Estas es recomiendo, estas es ya vivo comprensible Estas es no recomiendo. Mm. Eh, Leticia, ¿quién vi fartas? Bone, mal. Bone, tres Chubi y Estis en África. Ne mm Chu Via Patro Chiam estas gaya ¿Ne? comprenas, la demando, que si mi papá, ha estado allá, ¿tu papá qué? Ha estado allá, no entiendo, que si yo no, que si mi papá sí, que si sí, tu papá está siempre contento. Chu Patro estas Chiam Gaia. Ne. ne? ne a patro. Ne. Estas... Bueno sí. ne Chiam estas Gaia. Ne Chiam sí. estas Gaia. Gaia Chuvia Patrino Chiam estas Gaia. Ne. ¿Ne? ne. Do ne Patro ne vía Patrino. Chiam estas gayai Iam estas gayai Iam estas Chinas al chayna salmí Chubi, chiam estas gayai Yes, vi chubi No, ¿Acá? no Vi, iam estas gaya Iam estas malgayai Malgaya, eh. <risa> ne comprenebla a Feroch, chunechar, ni estas universitatano y ni debas esti felice. Poste, alvenas, la laboron, y ni nechiam estas gayayay. Ni nechiam estas gayayay. Mm. Rebeca, Kion diris María, perdono, quión demandis María al Pedro? Ah, no, ¿qué mi mando? Mi repito es la demanda. Rebeca, ¿quién demandas María al Petro? Yo vi chía a los míos. Y es, esta salía de mando? es Du Demando. Yo vi remodos chía a los míos. Y es, eh, um, Carmen, ¿quién respondas Petro? Estis du respondo chune, yes, me iesunakan. Kai Mi chian amos y kai nemiapi mi por por esos? Romantica chune, estis, ¿Sí? estis la respondo, chune, estis la respondo. Rodolfo, Rodolfo chubi, chatas promeni en parco. Uh, promeni estas pasear, caminar. ¿Cuál es la, pregunta, perdón? la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es? la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? promeni en la pregunta? ¿Cuál es la Rebeca Chubipovus, Comensi, Legi, La Dek Unuen, Leti, Onom La sello estarás mal malproxime Malproxime Malproxime Petro, no, Montras, Perlajindo, Caidigas Tío, esta sello La sellos estarás tío ¿qué esta es la sello eh, Carmen Petro, estarás a Pudna, Tablo, Caidigas Perdón, estarás Petro, estarás a Pudna, Tablo, Caidigas Tío Chin estas tablo, la tablo estas chitie, tie chi ¿estará la tablo? kion montras Petro, ¿Per oli montras? Chú sida sur la, sur la sello. Dan con Leticia. Alberto Staras más proxime de Petro. Petro montras no per la pinglo, caidera. Alberto, estás tie. ¿Qué, señor? ¿Qué, estarás tie? Estás, Alberto. Armando. Petro Alberto estarás, acude. Petro Parolas. Alberto, estás, chiquille. Tío Chi, señor, estás, Alberto. Tío Chi, señor, ¿qué, estarás, acude? Estás, Alberto. Chupí con Astrín. Kyung Montras Alberto, Kyung Montras Alberto, Kie Estas Alberto, Chitiu Dexionor Estas Largo Esa alarma es de... ¿Qué es la, de la otra vez? ¿Qué hacemos? Pues no sé, luego entre semana también han perdido sí. y luego la graban Continuamos Eh. Edel. Tie, <tose> tío, malproxime. Tie, tío, tío, tío, proxime. ¿Chupiconas tienes un chiaparatón? Y es la termómetro. ¿Qué penda sur la muro? Caimontras la temperatura. En la diversa y parto de la. Yaro. Yaro. 2 uh -huh. grados estas es 3 grados grado, temperatura, estas es tu armeta. 3 grados grado y estas es IAM, alta temperatura. Ni malfermas por hoy, caifenestro. ¿Daurico? ¿Qué va a decir? grados es va Yam alta temperatura. Altega temperatura. Tiam la nudistoy. Estas pelicha. Triagrabla temperatura. Estas. Tec. Estas malvarneta, petero. Tiam la termómetro. Montras nulon. Tiam ni fermas ordon. ca el venestro estas malvarme oftedum vintai y matenoi la termómetro montras quel gradoi grado en subnulo tiamlano listo estas malfelichai. subishatas por la si la varmandito en ti y malvarme yan mal, yan mal Bar Miguel Mateño Dancon eh, uh, Rodolfo Liridas sana Obtiridas Liridegas ¿Li ¿Li, uh, ¿Li Lirdejas liridegas Liestas Tregaya Lilaute Ridas ¿Li Liridegas Liridegas Liestas Joya y Joya yo Joya Liridetas libidas velan Fraulino, Lia fable y Lee Le la riveto. Malfermas la corona. Proxime de Montevideo estas malgranda moto, y estas por monteto. Amazon estas Riverello. non yorko No fui No. No. no. estas es uruguayes, <coughs> cuando me esperan a mí a estas lavetero odiago. Danco, Ángelo. la monato februario en Sudamérica lavetero estas varma, estas somero. sede en Europa febrero, estas malvarma monato y estas vintro. Somero cae vintro, estas parto se sonoy. se zono se sonoy. Se sonoy. De la Yaro, la alivia <coughs> y luces hoy, estas pintempo calla autunno. Don pintempo lagar, jardino y floras, la virdo y hoy cantas caifaras conforta ronda en eimón. La coro de la unai viro hoy, Yunolo hoy, Yunai, Yunai viro yunoloi, unoloy hoy, hay la coro de la yuna villinoi yunolinoi, porte y ilifasi batzine amas don la pentempo agrabla se congera se son carmen Si las uno porte brillas en la somera estas barnes que que folle folle estas barnes La viroy cortas marpesain veston. Best, viroy, marpesain veston. La viroy cortas marpesain veston. La veston de la fraudinol, estas han caut marpesain. Sí, marpesain. Marpesain. Marpesain, mar mar la Que hay tres intereses. O trincas malvarman mal y vivieron? Dan con Rebeca. Solero, multa y homo ferias. Ferias. Ferias. Que cae iras a la mar. Allí hay iras a la monta y cae. Allí hay restas en Heide. Tía, restas que agrave. Allí en la maro El primero agua el bachar. El hago en bacharro. Por la vez estoy, vivo la brúa maroca y la flecha, hombro. Hom hombro. hombro. Eh, Leticia. Vos la autuno. De autuno estas multas y frutas, arbo y árbol y yon perdas la folio. La plaga y folio y palas. Fol folioi. Folio y. alas kai kushak surlatero que andan tun evento la polio dan caskai danzas la polio danzas lanzas kai flugas la vildo por flugas al primavera lango tiuchi estas la mal han goya armando ¿cuánta cuenta que es el forflugas emigra eh y emigra sí aquí emigran emigra la virdo y forflugas al pri varma y lando yes emigran For significa distancia, separarse, pluggy, ¿no? volar. Una traducción eh, menos literal, correcta, es emigra. Que bien venas cuando el arma vintero, tu tío chiste sueno, hoy okay. estás eh. nuda, ser la homoí, su mentas multaín, lanain, caín, Una marbarra ]MM, y vitra y vespero y espero eh, agradable. estas la calla, brilla, fai. Neder, blanca en ello, palas, caí lo pegas, malbar más Tía, la vetero, estas malvarmeca. un vintro, la nazo estas suya. la nazo estas suya. Estas es las se sonó. Estas es las se Z sesono, uh -huh. nasoy, De la nazo Estas es las la de la naztukoi Naztukoi Naztukoi naz Estas es las la sesona de la Mhm. Uh Excelente -huh. Que hay personas Para sportoin, Esporto Surlaneño -que. Por la rica Y qué Chulo Chiu Sesonoi Estas bonai por malchuloi, mal por la, por la, por cae y retóy. Vintro estas ruelas de zono, lugo, vento, medio, Kia, vetero, dan contar, now y now, nun mi mi legas, eh, Kia estis hiero la vetero En kiu sezono mi estas nun? Kia estas la vetero dum Juli en tiu ĉi lando? Kiu sezono estas por vi la plej bela? Kiam la junaj, ankaŭ nejunaj koro koroj forte batas? Kiam estas varmege? Kion vi faras dum viaj ferioj? Ĉu vi scias naĝi? Ĉu vi ŝatas trinki varman ĉokoladon dum someron? Kia estas la somero? Kian vi por kiam vi portas sur tuton? Kia estas la vintro? Dum printempo la tagoy kaj noktoj estas egalaj. La tagoy estas tiel longaj kiel la noktoj. Dum somero la tagoy estas pli longaj ol la noctoy. Ancao en autuno la noctoi estas tiel tiellongai kiel la tagoi. Set en la vintro la noctoi estas pli longai. Ili estas pli longai o la tagoi. Dun printempo la vetero estas nek varma nek malvarma. varma. estas varmeta au malvarmeta. varmeta. Kiam la tagoi estas pli longai o la noctoi? Kiam ili estas egal longaj? Ĉu vi estas tiel alta kiel via patro? La infanetoj estas agrablaj kiam ili ridas aŭ ridegas. Se treofte ili ploras kaj ploregas, kaj tiam ili ne estas agrablaj. La sana infanoj ofte eridas, Ili estas ridemaj. La malsana infanoj estas ankaŭ ploremaj. Persono, kiu multe legas, estas legema. Li sentas inklinon legi. La junuloj estas sportemaj. la plenaĝuloj emas sidi kaj babili kun amikoj. Ĉu vi estas legema, skribema, vojaĝema, demandema, babilema, dormema, laborema? Kian emon vi La legemulo, legema homo, neniam perdas tempon, chiam havas ion porfari, legi. Quiam, eh, perdono, quiam la vetero estas malbona, la legemulo ne perdas la tempon, lisidas cailegas interesan libro. Kion vi faras dum pluva vetero, tiuchi libro consistas el dudek leti onoi. Tio ci leti ono estas la dec unua vi do jam lernis la duonon de la libro vi estas duon esperantisto do tio estis la dek unua leti ono ni lernis kelkain eh, vortoin ni ankaŭ lernis la partiklon ul Em, tía, nec, A, la K, A, N, la O, et, et, la particlo ek. Ul, exemple, richulo, havas, eh, la V, et, la Y, L, que son mis palabras Mi parola es priul, chune, richulo, richulo, ¿qué significa richulo, Ana María? Richa es riqueza, richulo, ¿qué significa? Richa es riqueza, y richulo rico, individuo que es rico la palabra individuo está implícita en la partícula ul por ejemplo eh, eh, se me olvidó la palabra volar, ¿cómo se dice volar en esperanto? Este, ah, ah flugui este, este año va a haber un, una nueva versión de un de un cómic estadounidense Que Superman, ¿cómo le dirían Esperanto a Superman? O sea, el individuo cuya característica es volar. Flugulo. Superman, estas flugulo. Chune, estas flugulo. Bueno, luego tenemos la partícula E-M, M. M es... muestra la tendencia a por ejemplo una persona que trabaja mucho cómo se dirá una persona que trabaja mucho liestas laborema liestas laborema ahora un flojo mal laborema correcto ahora mi esposa por ejemplo es cubana y le gusta mucho hablar no De por sí a las mujeres les encanta hablar, pero a las cubanas más, ¿no? Entonces, ella es Babilema, Chiestas Babilema, es la tendencia a, ¿no? Ahora, ¿un dormilón? Dormema, ¿li dormema? Bueno, cuando uno ya en la noche, ¿no? Eh, tiene sueño y se, ya quiere acostarse a dormir, ya el cuerpo le dice, tienes que ir a dormir, Uno está dormema, tiene tendencia a dormir. Dormí, dormemos, es decir, tengo sueño, mi dormemas. Después tenemos nec, es sinónimo de ni en español, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. Nec uno neclaalía. Chi es una partícula que no tiene traducción en español. Y significa cercanía. ¿Cómo se dice? Rebeca, ¿cómo se dice aquí? ¿Cómo? Chitie. Chitie. Ahora, ¿cómo se dice este? Este libro. No ese libro, sino este libro. Tiuchi chi o Chitiu. Es más común, hasta donde yo tengo experiencia en conversaciones con esperantistas, decir... Chitiu, Chitiu, pero también puede decir Tiu Chi, la partícula ET significa eh, diminutivo, entonces, Domo es casa, ¿cómo se dirá casita? Dometo. Dometo. Ajá. Dometo, ahora la partícula EG es aumentativa, ¿cómo se dirá casota? Domego, Domego. excelente. Ahora, bellísima mujer, bellísima. Belega, Belega Virino, Belega, bellísima. Eh, ahora vamos a comenzar la lección 12. Hmm. Ana María, ¿podrías comenzar a leer la lección 12? pegulo espegulo s pegulo espegulo Si le podrías quitar la e inicial. Espegulo. Si suspiraras pegulo, más espegulo. bien si aspiraras pegulo. De excelente en español. Espegulo. Ya sí, que lo diga, ¿verdad? Sí, por favor. En la mañana me lavo el baño. ¿no? Ah, <risa> me baño <risa> con porque. Venga. Exacto. Me pegno y me observo en el espejo. Excelente. Leticia. En español. Tú te observas en el espejo. Excelente. Rebeca. Sí, en español. Español. Eh, él se ve en, sí, él se es observa el... en el espejo. Eh, Carmen. Sí, en español. El, uh, ¿Ella? ella no se ve en el espejo ella el, se, el, se, el. se observa en el espejo ¿eh? Ay, eh, Armando G Ricardo, sí, en la acá, acá. El, en el. el gato se ve en el espejo el gato se observa sí. en el espejo ¿eh? <risa> Eder G, Ricardo, En la especulo ¿Español? Nosotros lo miramos en el espejo. Noticia Hay un pequeño error, le falta La letra A Vi Ricardas Bin en la Ahí también la En la especulo En español Ustedes, ajá, ustedes se observan en el espejo. En el espejo. ¿Rodolfo? Y le sin el especulo. Es como ellos se observan en el espejo. Ángelo. Eh, en la matena Petrolaguas, si hay manón. Manon. Manoy si hay sal, si hay si hay jaro. ¿Español? la mañana Pedro se lava. Sí, sus. Sus manos. Visayo, cara, rostro. Su cara. En la mañana Pedro se lava sus manos y la cara. Él. Él. Cepillas, Él peina. Peina su cabello. Su cabello. Ahí vamos al, al vocabulario. Mm. Leticia, nos ayudas a leer el vocabulario. Animo, alma, bluso, blusa. Bluso. Bluso. Bluso. Brusto, pecho. Chemizo. Bluso, camisa. Dentro, lleno, torso, espalda. Fantasio, fantasía Frundo frente Lambo, pierna Jerbo, hierba Hierbo. Hierbo hierba Insecto insecto. Yaco, chaqueta, saco Su, yupo En agua Colo, cuello Costumo, traje Cotono, algodón Rabato, corbata Lango, lengua Ledo, cuero, lipo, labio, mando, mundo, Nil, nilono, nylon, oculo, ojo, orelo, oreja, osto, hueso, pulmo, pulmón, circo, seda. esqueleto esqueleto, son, soncho, sueño. Espegulo, espejo. Estomaco, estomaco. Estomaco, Toma. Strumpo. Strumpo media. Strumpetto. <coughs> Chuo, zapato. Trunco, tronco. Ventro vientre. Vero, verdad. Pisagio. Cara, rostro. Libera libre. Supra superior. Mansupra inferior. Frescado, casa. Ok, pues volvemos a la lectura. Eh, continuamos con Armando. Nos quedamos en... Haron. Combas Lian Haron. Ahora, Kion Faras Petro Matene. Kion Faras Petro Matene. Kion B Faras Matene. Kion Faras La Patrino. Kion Shila lluvia Chubia Patrino Lavas Fin. ¿En español? Este, Kion es... ¿Kion qué cosa? ¿Qué? ¿Qué hace Pedro en la mañana? Excelente. No. ¿Qué tú? ¿Qué, qué haces tú en la mañana? Uh -huh. sí. ¿Qué, ¿Qué hace ¿La mamá? ¿La, mamá? la mamá? ¿Quién se lava? No. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué? ella lava? ¿Qué, ¿Qué lava? La no. mamá. Te va? Uh -huh. eh, ¿Carmen? Erasisto. No vayan a confundir era con racista, ¿no? Erasisto era zisto es barbero. R mm. Carlos de Eras chela racis, no Ni men raza razas. Eras razas. Razas sin perecía no va Brasilo. Era zilo. ¿Español? ¿Es Carlos no no va al con el barbero. Eh, él él mismo él mismo se rasura uh -huh. su su barba no, su él barba. mismo se rasura una nueva per... navaja nueva... exacto eh, Rebeca mi raza si el barbo si el ser se han tolido mi raza mi raza, si ando, mi raza, raza Y en barbón, pero sí a ¿Español? Él el... corta, él el... rasura. Él rasura su barba con su. Rasuradora. Con su rasurador. ah, él también. Pero también. No, pero también él rasura a Pedro. Uh -huh. mm, él rasura su barba para. Ahora la barba de quién? De Pedro. exactamente de Pedro, porque ahí dice Lian Si dijera Cian sería eh, de Carlos. Carlos es el que habla, ¿no? Más bien estamos hablando de Carlos, más bien. Él rasura su barba con su rasuradora, pero también rasura a Pedro. Él rasura la barba de él, o sea, de Pedro con su rasuradora. <coughs> Armando. Chubín, <tose> razas bien. Carlos rasas. No, cogete. Rasas. Así es Pedro rasas. Perla rasilo de Carlos. Era rasas. Era zilo. Era razas, era zilo. Y razas si Perlía Ratzil. ¿Español? ¿Fue? Eh, frecuentemente. Frecuentemente Pedro rasura. rasura se rasura. Se la navaja de Carlos. Ajá, se rasura él, ¿no? Se rasura. Él rasura su barba. ¿O su. Su de quién? De mismo. Pero Exacto. Exacto, Carlos Lía significa Carlos en este caso. Eh, Eder. Chubi, Ben. Chubi, Ben. ¿Razas, Ben? Carlos, ¿Razas, ¿En español? En su caso, ¿te rasuras? ¿Tú te rasuras? ¿Tú mismo te rasuras? Mem, mismo, ¿no? Uno mismo, Mem. caso Carlos Carlos Terrasura uh -huh. tú mismo, continúo y verte en paz che mi li en la caparo tras la penestro mi rigardas, caídas grandan árbol clima proxime estas multa agua y formas a en la hispana tiempo, en mi tiempo libre en mi tiempo libre estoy con mi hermano excelente él vive en el campo excelente en sí excelente Tra a través exacto a través de la ventana eh, observo y veo un grande árbol un, un, un árbol grande ¿no? más, más cerca no, ¿no? Más lejos hay muchos árboles. Si sí, están, están muchos árboles y ellos forman, no sé, un conjunto de árboles. No sé. ¿Qué es un conjunto de árboles? ¿Okay? Bosque. Un bosque. Arbaron significa bosque porque la partícula ar, arbo, arbar, ar, es conjunto de, el conjunto de árboles es bosque. ¿Cómo se dice bosque en esperanto? Arbaro. Ar ¿Cómo se dirá? Bosques en esperanto. Arbaro. Arbaro. Eh, Continúa también. Sulachelo, un Uno, tu, tri, va. Tutaj birdoi. Tuta flugas en grana. Vo, en grande vo. VIRDAR VIRDAR ¿En español? Parvada Parvada, es, parvada. Es, es, Exacto, es parvada Ahora, la frase completa en español Sobre el cielo Uno, dos, tres, cuatro Muchos pájaros toda, toda la parvada Vuela en una grande V V, excelente ¿Tú mismo? la lipertempo milengas, mi achetis, mi candido y estás listo de Mortoy, y de putifino de chiu gordo y estás portado. ¿En español? Durante el tiempo libre yo leo cachetis. ¿comprar? Compré. Compré, yo compré un libro gordo. libro gordo ahí en él hay una lista de palabras con, ¿Con la definición con la definición de todas de cada, palabra. de cada palabra para todas las palabras sería chiui vorto. pero como dice chi vorto es de cada palabra cada palabra él es Entonces, el libro gordo resultó ser un diccionario, ¿no? Eh, Rodolfo. Genfe li chulo, line laboras, li cuya sur la verdad, herbo, su barbo caidormas, li dormas caisonjas, en la yo li jabas multan monon, multe de montamon, li estas richulo, tu la li fantasio libere flujas. Lucas. Lucas, Lucas, en la hispana eh, eh, Es como... He aquí un feliz Un feliz, sí Un individuo feliz Es feliz. Feliz. aquí un feliz, él no trabaja él, Por eh, eso es feliz yo creo, <risa> yo creo. <risa> Él ya se... Este, sí está acostado sí, Sobre es, uh -huh. la hierba verde Sobre... no... Debajo. debajo de un árbol y duerme él duerme y sueña exacto eh, en el sueño él tiene mucho dinero, dinero. mucho dinero eh, él es rico eh, durante el sueño su fantasía eh, vuela libre vuela libremente, libremente uh -huh. sí. excelente, Angelo Chubby Ankao, Fantasía, do bifarus se vi estos richa chubi goya goya yus tra la tuta mundo chubi a chetus en elefanto en la hispana. Ah, ¿Acaso tú has tenido una fantasía? Eh o tú también, has... exacto, tú también, no? ¿Acaso tú también tienes una fantasía? Y el otro es. Do significa entonces. Entonces. Es? Fari hacer. Kion qué cosa? Entonces ¿Qué cosa tú harías? Pero en condicional, no? ¿Qué cosa tú harías? Sí. Si fueras, ¿qué cosa tú harías si fueras rico? Chubir ¿Tu la tuta mundo, viajar. ¿Acaso tú viajas a través de todo el mundo? Viajas o viajarías? No, viajar. ¿Tú ¿Tú viajarías. ¿Lo hubiera Blanca en Elefanton? A Chelsea, comprar. Tú comprarías un elefante blanco. Excelente. No sé si notan que Farus es el condicional. ¿Qué harías si fueras rico? ¿Viajarías eh, por todo el mundo? ¿Comprarías un elefante? ¿no? Eh, Ana María. en aquispano ¿Sí? En sí, si condicional. ¿Tú trabajarías? Trabajarás. Trabajar acaso solo también. talleras ¿Y Ajá, ¿harías? ¿Debajo, debajo del árbol? Bajo Sobre un árbol. Exacto, bajo un árbol. ¿Porrest caer? Si no trabajaras, ¿yacerías bajo un árbol sobre la eh, hierba fresca? Eh, Leticia. Sí. Ah, ¿Lo leo? Sí. Semiestus, Richa, ni estos de sana mal, riculo. chulo. Semi. Si mi es tu sana, mi es tu felicha, dirás mal sano ¿En la hispana? Si yo fuera rico, yo estaría feliz. Dice el pobre. Un pobre sano. Dice un pobre sano. Si yo estuviera sano, yo estaría feliz. Dice... el. Eh, Enfermo. Un rico, rico enfermo. Es casi un proverbio esto, ¿no? Eh, Rebeca. Rugado tío. Ah, perdón, aquí hay una, otro error Ricardo. Ricardo tío. Chis y yo. Y de metis. Si hay vestas. Y estas Observa. observa, Observa, Ricardo, observa. Observa, observa a este observa señor, un tío, un chi, señor. Ah, de Meti ahí sí es. Ah, Meti es meter, de Meti es sacar, ¿no? O sea, se quitó. Toda la ropa, él está desludo? Exacto. Eh, Eder. Sí. señor. de sus su metas, si al resto Y parolos de la coma corta. La hispana. Durante. Mientras, ajá. Mientras este señor. Sí. No. No se ponga. no se ponga sus vestidos, sus ropas nosotros hablaremos sobre el cuerpo, el cuerpo humano. humano tú mismo y comienzo de la capa. y estas la kiwi y hoy povas brunai, londai, unyai Hasta ahí en español. ¿Cómo comenzamos. Comenzaremos, ¿no? O sea, Comenzaremos de la cabeza. Porque es imperativo, comenzó. Comenzaremos de la cabeza. Comenzaremos de la cabeza. está cabello. están los cabellos. cabellos. Ahora cabello, o sea, cabellera. Jararo. Si lo asocian con Arbaro, tienen una idea de Jararo. Los cuales. Los cuales pueden ser. Cafés. cafés rubros, rubios. Rojos. negros, y blancos. Eh, ¿Rojos también? Sí. sí, ¿verdad? Sí. ¿Tú mismo? Oye, la tú tenéis estas. tabisayo especulo del ánimo. Animo. Del ánimo, especulo del ánimo. Especulo del ánimo. Estas fueron de capo. Hasta ahí. Frecuentemente. Ajá. o más bien folle mejor es algunas veces eh, frecuentemente es frue no, frue es temprano es ofte, ¿no? ofte es frecuentemente folle es algunas veces, exactamente me corrijo, lo dije erróneamente hace un momento que significa folle no? folle es algunas veces Algunas veces los cabellos no están, no hay Exacto, alguna vez los cabellos no, no están El rostro, el espejo del corazón Del alma, ah, alma. Está frente. Frente, de la cabeza, frente, de frente frente de la cabeza Luego Si lo estás en un fenestro ahí La oculoy. Oculoi. Oculoi. La oculoi. La kiwi ni rigadas, uh, ¿Español? Debajo de la frente están dos ventanas, los ojos. A través de ellos vemos. Excelente. Luego. oculo, Estás ganado. Español. Entre los ojos está la nariz Luego En la buso, estas la dento y caí la lango. Español En la boca están los dientes y la lengua Luego Pero la buzo, inspiras, parolas, mangas, trincas Chelabuso la buso, estas la lipo y, supra, kay, Español Otra vez, de la boca Aspiras. Aspiramos, ¿no? Nosotros Aspiramos, hablamos. Nosotros hablamos, hablamos, comemos, bebemos. En la boca está la. No sé qué es Labios. Está, están los, están labios. los labios. Uno, Superiores superior. Y superior e superior inferior. inferior. Ajá. Luego. Pedralipo y quizás. Interesa labor. Español. A través de los labios se besa. Trabajo interesante, ¿no? Pues claro. Luego. Amba flanque de la capo, estas la. Or Oreloi. Or Español. A los costados de la cabeza están las orejas. Excelente. ¿Quieren hacer una pausa? Sí. ¿Eh? Sí, una pausa de cinco minutos. Comenzamos de nuevo después de la pausa, de la pausa. Y vamos ahora con Ana María. Interlacapo, Caela Trunco, etcétera. de la cabeza y el tronco está el cuello. el tronco, Está el pecho. El pecho. Ahí están los pulmones. En el pecho están los pulmones y el corazón. Uh -huh. debajo debajo y en el vientre está el estómago y los intestinos La antagua es la parte posterior del tronco está yes. ah, ya. en la parte posterior del tronco está el palo. Exacto. Chubipoa eh... es memoria, mebian Eva por bombol o eva. y Español. Brazos. Brazos y pues piernas, ¿no? Cruro es... ¿Qué es cruro? Creo que no será tobillo. ¿Sí? Sí, tobillo. ¿Es tobillo? ¿Verdad? Sí. Cruro. ¿De quién le haces? Sí. Ah, ¿quién ¿Y qué diferencia hay con gambo? En el muñequito. Cruro, pierna. Sí. Miembro inferior. Bueno, eh, por aquí dice incluso que es sinónimo de Camboy. Bueno, brazos y piernas. ¿Son miembros? Nuestros. Nuestros miembros. Superiores. e inferiores. E inferiores. Pero ahora es esperanto. ¿Español? Piernas y pies. ¿Por qué? Eh, nos sostienen y llevan. Subten y sostenerlo. ¿no? Nos sostienen y llevan a nosotros, ¿no? Esperanto. Español. Exacto, con los brazos y manos trabajamos Esperanto Sango Español A través de todo el cuerpo Fluye Fluye nuestra sangre La sangre roja Fluye la sangre roja Esperanto. La esqueleto esqueleto. La esqueleto consiste en muchas en multas, multa, chumay. ¿Es español. El esqueleto consiste en mucho, mucho, mucho, muchos huesos. Serfí, mola, la mola alito de suave. Mola es suave. Sería los No diría rígidos Sino Sólidos ¿no? Sólidos huesos El esqueleto Consiste en muchos Huesos sólidos Con muchos sólidos huesos Alguien podría explicar la palabra Ostaro Tiene que ver con ocio eh, Con los huesos Pero, porque dice que el esqueleto es sinónimo de ostaro, conjunto de huesos, ¿no? Arbaro, bosque. Ostaro, pues sería sinónimo del esqueleto, ¿no? Eh, Rebeca. Su es la estructura de esto y esta es la auto. Hablando, pues, la parte de la negro es negra ah, como la colora interesa más chica como chumbe sobre ¿no? debajo la, bajo la sobre ah, sobre el cuerpo está nuestro vestido sobre todo el cuerpo hay un vestido natural ella es, ¿Es la, piel? la piel la piel puede estar blanca puede ser blanca o café la piel de los negros la piel Ajá, de los negros está negra es negra, ¿Es negra? Mm. Chocolate o chocolatada. ¿No? Interesante máquina el cuerpo humano. Interesante máquina el cuerpo humano, ¿verdad? Eh, ¿Qué color a estas viajaron? ¿Qué color a estas viajaron? ¿Qué coloran habas que hay? ¿Oculón? o estas las que ¿Del animo? chubia punto chatas ostoin Y el color es de ajaro. ¿De qué color es, de ¿Qué color es? tu cabellera? Exacto. ¿De qué color son tus? ¿Tienes los ojos? ¿Tienes tus ojos? ¿Qué... Tienes es el espejo del alma? ¿Acaso besas, acaso tú besas a través de la nariz? ¿Acaso tu perro, acaso tu perro le gustan los huesos? Exacto ¿Y eh, la mamá? Mi amigo de las besticinas, instrumentos he la supuesto de mi ¿Casó hay ¿Es un chemiso? español? Este... ¿Sobre nuestro amigo? nuestro amigo? debe haber ropa. Debe vestirse. <risa> Primero, lo ponemos, cuando lo metemos, en la ropa interior. Exacto. sub vest ropa interior. El calzón y la camiseta. Uh -huh. eh, Ch ¿no? Chemiseto, sub-chemizo. Sub exacto, camiseta. ¿no? El esperanto. Chelapiedo, y sus metas, En el pie, sí en el pie metemos el él. el él, él pone, ¿no? Él se pone. Las, calcet las, las calcetas, los calcetines. El chemiso, estas simple con chemizo chemiso. Y se pone la corbata. El español La camisa es nada más una camisa de algodón. ¿Cotona? No sé qué es. ¿Qué, ¿Qué es? Algodón. No, no escucho. Algodón. Algodón. Ah, claro, claro. La camisa es... Simple algodón, ¿no? Simple camisa, algodón. Simple. Pero... Con... Con... Una... Bella corbata de Berix. Seda Esperanto. La pantalona, Kia y Mayaco. Kai. Kai, perdón. Tayaco. La, la costumo. Estas, el plano. Español. La, el pantalón y el traje. Y el ah, saco. El saco. Son de la. ¿El ah, costumo qué es? traje. El sinónimo de yaco parece traje es que? traje traje hay un error ahí, dice al debe decir la la piedra ¿Es español eh, zapatos Los zapatos son robo para los pies. Esperanto. Ganto y estás, elero. los zapatos y piernas. Ganto y será guantes. Ah, guantes. Ganto, guantes, sí. Son de cuero. por Su tiempo. Esperanto. Sublacado ni portas. Español, la cabeza, el lleva, ajá, exacto, el sombrero, un sombrero o, eh, mmm, te la dejo, chapelo, sí, es un sombrero, pero chapo, chapo, que será un gorrita. Gorro, gorro. ¿Tú mismo? Yupo, yupo, yupo, Es lo que va debajo del vestido, ¿no? ¿Eh? No escuches, no es, de pronto hay tremendo ruido, ¿no? Y no. Ah, no sé el fondo. El fondo, pues sí, no sé qué. Lo que va debajo del, del, del vestido, ¿no? O sea, el vestido, o sea, el vestido, lo que gusta la mujer, el vestido claro. Son vestidos eh, de mujer, ¿no? Luego. Medias de seda o nylon, medias de seda o nylon. Eh, mm, Leticia Kion Faras Petro Maten Las razas son... ...barbon, ¿sí? ...se... faras alíain aferon. ¿Qué dirás? En la mateno... ...Petro... ...Petro... ...Razas... ...Ni han diristío... ...Petro faras alíain aferon. Ah... ...en la ...Lava... Cayvisayo, Chu Carmen Chu, Petro Anca Combas, Cien Harwin, yes, yes, yes, yes, Rebeca, ¿quién vi Faras Maten? No vi, ¿quién vi? Vilabas Combas vianjararon Vianjararon, jaron, perdón Más fuerte, ¿no? Podríamos competir con nuestros vecinos No escucho Perdón Vilas via Denton via Denton Ana caiu o Amanhã? Vimatten Manyas, cai vi Vive estas vinchu, né? Vive estas vin, uh -huh. vi também. Eh. Letícia Kion Faras, la Patrino. Chu Shi lavas sian filon. Yes. La lava filon La patrino lava sian filtrino lavas sian filon Dum la Mateno la patrino lavas sianfilon E eh, Ana maría Kai kion pli faras la patrino Que más hace? kion pli faras la patrino La visayo de Q de she o de la filo de ella ¿Alguien comprende de qué estamos hablando? O sea ella en la mañana lava a su hijo, pero además hace otras cosas. Esas otras cosas dicen amarilla que lava Lian Visayon, pero es la cara del niño. Lian la uh -huh. Visayon, lavas la Visayon de la filo, ¿no? eh, Eva. chula la patrino, lavas la mano de la filo, sí. perdón. Más fuerte es que non... Esta es de abruo. Salon, no. Estas multe da brujo. Apud la salón, ¿no? En la Audeo, justo siempre. Estas es multa y persona. Y minetías guión. Ili faras. pone bueno, Ili multe parolas. Que paroladas. Ili ne. L, eh, nelasas Paroli no dejan de hablar y nelasas Paroli y paroladas chineca, y estas bruo en la lección oh no tío mi petas Paroli eh, pli laute hablar un poco más fuerte yo mete pli laute porque ni povo con queri conquistar la bruo de la Eh, apuda y persona de la lepsi on. ¿Eh? Do, Eva, ¿Chu eh, la patrino lavas la mano de la filo? De si filo, ¿Chu la patrino lavas la mano en de si filo Yes, ahora dime. Ella lava las manos de su hijo. Bueno sí, en eh, mano, pero ahora dime, ella lava las manos de su hijo. ¿Alguien sabe? ¿Eh? Necesitas otra vez. Ne, eh, lavas la mano en decía filo, ella lava las manos de su hijo. Perdón. Eh, no, las manos de su, de ella. She lavas la mano en decía filo. Si dijese She lavas la mano en de Shia filo, ah, Armando, ¿cómo traduces esto? She lavas la mano in de Shea Filo. Ella lava las manos ¿Ella lava las manos? Del hijo de ella. Del hijo de ella, pero no es ella la que lava las manos de su hijo, sino del hijo de ella, de otra ella. Porque hay dos ellas en esa frase. She lavas. Shea Filo. Son dos ellas. ¿No? Y eh, depende de en español, ella lava las manos de su hijo. She lavas la mano de Sia Filo. Ahora ella lava las manos de del hijo de otra ella. Shi lavas la mano de Sia Filo. No sé si recuerdan el ejemplo que dimos de.. Eh, él ama a su esposa, ¿no? Li amas Sian Edzinon. Él ama a su esposa. Pero si, si decimos Li amas Lian Edzinon, él ama a la esposa de él. O sea, hay un problema amoroso ahí, ¿no? Él ama a la esposa de él. ¿Verdad? Porque hay dos el en la frase, liamas lian e zinon, hay dos el en esa frase. ¿Sí se entiende? Uh -huh, entonces. Um, entonces es sian, filo o sía? Eh. filo. Sian, sian suyo de él. Y lleva acusativo porque está lavando las manos de él, ¿no? Está haciendo. realizando la acción de lavar es correcto, exact exactamente si lavas la mano de Cian Filon eh... bueno entonces aprendimos este, sobre el cuerpo humano el, cómo vestirse o más bien cuáles vestidos, ¿no? Lleva el cuerpo humano. Y eh, esta lección nos está enseñando el pronombre reflexivo sí. El pronombre reflexivo sí. Por ejemplo, mi lavas, min, yo me lavo. Vi, lavas, vin, tú te lavas. Ahora, eh, si lavas, sin, sin she lavas, sin, ella se lava, ¿no? Generalmente, el pronombre reflexivo sí puede traducirse en español como se ¿no? se lava, se baña etcétera también puede ser eh, adjetivo ¿no? adjetivo reflexivo o mmm, pues podríamos llamarle posesivo ¿no? posesivo reflexivo que también es un adjetivo. María Rigardas sian visaje. María rigarda su visaje. María observa su rostro. ¿no? En spegulo. María rigarda sian visaje en spegulo. También aprendimos en esta lección eh, el condicional, el verbo en condicional. Por ejemplo, cómo dirían. Bueno, dirían, ¿cómo dirían? ¿Cómo dirían? Dirían. ¿Cómo se dice? ¿no? ¿Sí? Dirí. Mi dirus. ¿no? Yo diría, mi dirus. Eh, también aprendimos aquí la partícula, C, ¿no? Se li ne paga, si él no paga, mi ne laboras. Yo no trabajo. y mem es uno mismo oh, perdón, mismo y las ponen en la misma explicación para no confundir mismo si condicional y se ¿no? tienen significados diferentes ahora vamos a entrar a la treciava lección de tria lepti uno de tria lepti on. Mi legas. saludos a samidiano. Quiero mi atelvis vien en mi ajeno. ¿Quién viene venis? Rodolfo, en español. Hola, uh, colega. Colega, camarada, palabra intraducible en español. Hola, colega. Podríamos, perdón, que te interrumpa, podríamos decirlo igual que en esperanto, samidiano. Es, te esperé Antes ah, esperé, Te esperé en mi casa. Eh, como ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? no veniste? Mine Iris charmí estis ion malsana, Angelo. En español. Porque me siento mal. Me sentí enfermo. Un poco enfermo. Y bueno, traducción más libre. En los usos y costumbres aquí en México me sentí mal, ¿no? Eh, Perdón. Ion significa algo de cantidad. Kia bedauro set vi estis malzana, Armando. Qué lamentable. Qué pena. Pero. No, ¿por qué? ¿Pero por qué estás enfermo? ¿Pero por estás enfermo? Eh, Charmiche estis feston caimangis troda fritajoy. troda zuquerayoi, caitrinquis troda alcoholayoi. Leticia. Eh, estuve, eh, son dos palabras, che, esti, uh -huh. estar en lo de, no, estuve, no, porque Estuve en una fiesta y comí Demasiadas fritangas o frituras, no Exacto, azúcares, ¿no? Ahí ponen un dibujo con bombones, eh, ¿qué es eso? Y otras cosas, ¿no? Y... Y bebí demasiado alcohólicas. Demasiadas bebidas alcohólicas, ¿no? Porque yo diría bebidas alcohólicas porque beber alcohol, pues ya... Es que está esquizofrénico, ¿no? Dum mi restis heime malsana, mi legis la lastan número de la revuo Esperanto. Tie mi trovis multain novajoin cae interesain legalloin. Rebeca. A ver, perdón que interrumpa, vamos a leer el vocabulario primero. Rebeca, nos ayudas a leer el vocabulario Fuerte, por favor Más fuerte Fero, hierro Jero Jero Jero, héroe Camarado Camarada Quemero, mozo de café Fulero cuchara Ob Objeto Obyecto Objeto, objeto Orgaño, naranja RESTAURACIO restaurante RESTAURANTE ácida, TRUO ácida, TRUO ácido ácido ácido ácida ácida ácido ácido ácido ácido ácido ácido luz clara claro comprensible ácido último Admiri, ah, Aquí hay un error. Admiri no debe llevar las primeras dos letras A de Miri. Solamente Miri. Miri, Anunci, anunciar. aguardar. lamentar, deplorar. Ahora, esperi no es lo mismo que atendi. Atendi es esperar a una persona que llegue. Y esperes tener la esperanza de. Ah, Continuamos. Custumi, degustar, robar. Mendi, encargar, pedir. Meti, poner. Odori, exhalar, olor. Resti, quedar. Senti, sentir. sentir. Signifi, significar. Tushi, tocar. Giar, ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Por, esa razón. ¿Por, qué? Por, ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, es que ¿por qué es pregunta y por qué es afirmación? Ah, sí. ¿Por qué? Por esa razón. Valdav pronto, en breve. Tú y enseguida. Drink y beber por vicio. Drink ello, tarreaca. Saluto, yo los saludo. Saluto no es saludos. Mis salutas, bien, mis primas, bien, saluto. Continuamos, Albeni. Bueno, al Beni llegar. Kio eh, o, o cajas, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Um, al porti traer. Oler, uhí, oler, piki, Entonces volvemos a la lección. Uh -huh. eh, uh -huh. ¿Cómo tienes fritar? Este. Pues cosas fritas, cosas que se meten al sartén, ¿no? Pues supongo. ¿no? Ahí dice fritar, ¿no? Voy no a traer un diccionario para. Ah, sí traigo, Déjame ver si existe en español. Fritar Freír Fritar es sinónimo de freír continuamos ¿Con quién estábamos? Con Rebeca. Con Rebeca. Entonces, Dum mi restis Jaime Malzana. Dum mi restis Jaime Malzana Mi Legis la Lastan número de la Revúo Esperanto. Durante mi estancia? Durante mi. Mientras yo eh, permanecí en casa. Enfermo. Enfermo. Yo leí la... Último... el último. Ah, yo leí el último número de la revista Esperanto. Tie mi trovis multain novayoin, que interesain legayoin. Ahí me. ¿Qué era trovis? ¿Qué era trovis? Encontré. muchas De muchas novedades y uh -huh. e interesantes lecturas Exacto. e interesantes lecturas. Kiel la Samideano ne visitis sian a mí con Rebeca. Ah. perdón, quise decir Carmen. O sea, traducción al español, no? Kiel es la Samideano ne visitis sian a mí con No, ¿por qué el samideano, vamos a llamarlo así, samideano? ¿Por qué el samideano no visitó a su amigo? Ajá. ¿Qué la samideano mal malsana? ¿Por qué el samideano está enfermo? Estuvo. ¿Ah, por qué el samideano estuvo enfermo? ¿Quién le mangis? ¿Quién comió? ¿Qué comió él? ¿Quién le trinquis? ¿Qué bebió él? Chubí, chatas, azucarado, bombón, chocolate, caiti plum. ¿Acaso tú... ¿Acaso no... ¿satas y, si, si, ¿Te, gustan ¿Acaso ¿Te gustan los azucarados? ¿Acaso te gustan los azucarados o dulces? Dulces, exacto, exacto, los dulces. ¿Te gustan los dulces? ¿Acaso te gustan dice, los dulces, bombones, chocolates y... Etcétera. etcétera? Et Eh, caitiel sí. Blue más así y así más Chuví shatas alcoholajoín, rumo, whiskyo con Caitiel Blue. Mm. ¿Acaso, tú, ¿Acaso te gusta el alcohol, lo, las bebidas alcohólicas y oh. rumo ¿Ron? Supongo. Ron, este... no, no, no. Yo creo que sí es whisky. ¿Sí? Ah, lo <ríe> ¿Ron, whisky, coñac. Eh. Exacto. Chubí. ¿Auscultas la nueva en per radio? ¿Acaso, tú... ¿Qué es ¿Acaso tú...? Escuchas. ¿Acaso la... tú escuchas las novedades la... por la radio? Exacto. Bones, a mediano, mi esperas que balda vi estos, tú te sana que visitos visitos. Leticia. Bien, Samiriano, yo espero que balda. Que pronto. Yo espero que pronto tú estés totalmente sano y me visites. Exacto. ¿En qué tiempo están esos verbos? Futuro, ¿no? Mi vidos, mian kai mian hundon. ¿Eder? Yo, ¿Te ves? ¿Perdón? ¿Te verás? ¿Te yo te observa verás? yo miraré, ¿no? Mi, yo, yo veré. Mi vidos, mi kai mian, mian Hundo Ah, perdón, no, yo fui el que se equivocó. Mirarás, sí, perdón. Mirarás mi gato y mi perro. Exacto, y mi perro, ¿no? Mirarás a mi gato y a mi perro. Ili ni, ne, ili ne, perdón, Ili ne estas ordinarai vestoi. ¿Español? Ellos no son animales normales o ¿no? ordinarios. Ili vivas ne qui el jundo caicato. Dios... Como el perro y el gato. Sí. Y vivas en bona amiquetso. En, sí, en buena camaradetso. Y él en buena amistad. En buena ¿Sí? Vi miros. Porque corregimos la palabra admiri, ¿verdad? Vi miros la belleza de mi y du bestoy Yo la Ahora sí es tú. No. Sí. Yo admiro la belleza. en futuro, exacto admirarás admirarás la belleza de mis dos animales la blanqueza de mi ajundo y la nigreza de mi acato la blanqueza de mi perro y la negreza de mi acato o la blancura, ¿no? y la negritud uh -huh. la haroy de mi acato estas nigra y silqueta la De mi gato es negro y sedoso, tiene la calidad de la seda. Es, ¿Qué dijimos que era silk? Cero, cero. Seda, Ah, milk que es. Eh, sí, me confundí, eh, los cabellos de mi gato son negros y sedosos. Javas la Gvaliton de la Silco. DUM LAJAROI DE MI AJUNDO ESTAS la LANETSAI la LAGVALITOR DE LA LANO Mientras que el cabello de mi perro es como de la lanoso Lanoso, ¿no? ¿no? no lanoso. Tienen la cualidad de la lana la, la... la calidad es la S ¿Perdón? Lo que le da a la palabra para que se entienda que es de la calidad de es el S Exacto, ex ex, uh -huh. exacto. La hundo estas fidela a el perro es amigo, amigo Mi chatas la fideletson de la hundo. La Excelente. Dum la infanetson onifaras infanajoin, join Armando. se hacen, se hacen infantadas o eh, cosas infantiles, ¿no? Dumla yunetso onifaras heroa join exacto dumla mal yunetso oni Chuví bone memoras pri via infanezzo? Recuerdas tu infancia? faras infanajoin? Todavía. Todavía te acuerdas. No. Fari hacer. Todavía haces. Niñadas, exacto. per la No, está bien lo que dijiste. Respirar, ¿no? Spiri. spiritu, también tiene la misma raíz. Spiri. Chuvi, spiras per la oreloi. Respiras, ¿no? Por la, las orejas. Ne, señor, o mí, spiras per la naso kai la bucho. No, señor, yo respiro por la nariz. Y por la... Oni, spiras tra... Du truoy Nas truoy Angelo Agujero Se respira ¿no? O uno respira Se respira O uno respira A través de dos agujeros naso truoi agujeros nasales. pertiui i du truoi ancau oni flaras la odoroin. A través de estos dos huelen, también se huelen. Los olores, ¿no? Perla Orelo, ni Audas, Kaiperla Fingroy, ni Tushas. Por los oídos. Mm, la oreja. Por la oreja, nosotros sentimos. o tocamos, ¿no? kai perla Lango. Chían mal seca en la bucho, ni gustumas la manjayoin, caitrincayoin. Uh, y por la lengua, ¿qué es ¿Sientes? Siempre. A <coughs> uh, en uh, la lengua. Eh, exacto. nosotros le gustamos los alimentos. Los alimentos y. La... y las bebidas nosotros degustamos los alimentos y las bebidas Bone gustumu tiunchi oranjon kia y estas rodolfo degusta o prueba, prueba, prueba eh, esta, esta. Creo que es naranja, ¿no? Uh, okay. Sí, prueba esta naranja. Eh, ¿Cómo está? Exacto, ¿Cómo está, aquí allí estas, o sea que es. Eh, como sabe, ¿no? Es implícito. Fi tro no. y tu te ne estas manllebla Va o oh. es una interjección, va, este, no sé cómo decirlo, no? válgame diantres diablos demasiado demasiado ácida es todo no esta está toda que está toda incomible es incomible ¿Dónde eh, literal es está Total. totalmente incomible La maracvo, acvo de la, de la maro, ne estas trinquebla, eh, Ana María. Perdón, acvo agua, maro, mar. El agua de mar es imbebible, ¿no? No es bebible. tiuchi chi estas es tres mal clara. Ana María. Este escrito no es claro. Estas es tres mal clara, es decir, es confuso. Exacto, y prescau, y estas prescau ne leguebla, es casi ilegible. Prescau casi. Prescau eh, casi. Dum gela vetero y estas clare videblai. Ana María. Eh, mientras... Mientras... Eh, durante el, el... No, no, vespero... No, perdón. Eh, somero es verano. Vetero es el tiempo, el clima. ¿Cómo está el clima? Aquí a esta es la vetero. Gela tiene que ver con el sol, o sea, con la luz. ¿no? Durante el clima lúcido... Este, claro las montañas son este, claramente visibles mientras el clima esté claro las montañas están claramente visibles so, o son claramente visibles subí con prenas. La signifon de la sufixo hay. Mm, Eva. Eh, ¿Tú comprendes el significado del sufijo hay? Yes, sí, me comprendes la sufixo hay. Montras, concreta, objeto, afero, estas, videbla, tuchebla. Audeblay, fareblay, centeblay Rebeca Sí, yo comprendo que el sustito hay Muestra completamente Objetos concretos Muestra objetos concretos Cosas Cosas Que son, cosas que son O las cuales son audibles ah eh, y cómo la traducí fari es hacer y ebl es posibilidad qué no asibles no existe creo ¿no? posibles ajá posibles no sentebla y sentir sentir ebla posibilidad de sentir no sensibles uh -huh. cosa Eh, Perquio vi audas, Carmen. ¿Por dónde escuchas? Con, eh, con, ah, por, ¿Por medio de qué escuchas? escuchas. Perquio vi vidas, flaras, duchas, gustumas. ¿Por medio de qué ves? Eh? Hueles, ¿Made? hueles. Chuvi, perdón. Chu varmega afero estas es tu per la mano. Carmen. ¿Acaso? Um, varmega varmega egg es aumentativo. Varma caliente. es caliente. Entonces, varmega sería muy caliente, ¿no? ¿Acaso? ¿Acaso una cosa muy caliente? ¿Acaso Exacto. Chubi clare escribas. ¿Acaso tú escribes claramente? Chubi chatas helain ¿Acaso te, te gustan gusta los vestidos claros? Exacto. Aquí está distinguiendo entre entender que es clara, ¿no? La palabra clara y claros de color, ¿no? Helai vestoi. Per la sufixoi, ai, perdón, aj, etz, ebl. Oni formas vortoin, eder. A través de los sufixos, ai, etz, etz, ebl, se forman palabras. Ayo significa objecton. Ayo significa objeto. Ebla significa Eble significa povas esti. Eble significa povas. Quiel forgesem mi estas, Eder. Qué olvidadizo soy. Mine, sias, que metis, miain, ayoin. No sé, cómo, dónde. No sé dónde vendí mis cosas. Ahora, si se dan cuenta, está distinguiéndose entre afero y ayo, ¿no? Afero es cosa también. Pero ayo es una cosa concreta, ¿no? La pluma, el libro, etcétera. Y afero puede ser una cosa por hacer, ¿no? Algo abstracto. Sí. Eble, milasis, ilin, che, antono. Puede que nos haya... puede que nos olvide. En casa de Antonio. Eh, Eble puede, sí, en los usos y costumbres de México es correcto, ¿no? Podemos decir también quizás. Eble ili, estás en la oficina. Quizás en la oficina. Están en la me bueno, bueno. ¿Acaso te acuerdas dónde dejaste cosas? ¿Dónde dejas tus cosas? En este caso está tomando como sinónimo afero de ayo, ¿no? En esta pregunta. La jundeto. Petro tre Malgaya. Eh, Leticia. Pedro está muy ¿En qué tiempo está ese verbo? Petro estuvo. Pedro estuvo eh, triste. Carlo Diri Salí. Carlo le dijo. Petro. ¿Quién vié ti el malgaya? ¿Por qué quién vié estas? ¿Por qué estás no están eh, de esa manera triste, no? Pero es correcta la traducción. ¿Por qué estás triste, no? Si fuese tan, tendría que decir tío malgaya tan eh, triste. Tion Malgaé Charmí perdis mian karan jundeton. Porque yo perdí mi querido Per mi querido Sí Jundo perro. perro ¿Eh? Mi perrito. perrito exactamente mi querido perrito ¿Qué al vine metas anónzon en la journalon? ¿Por qué? ¿Por qué no pones? ¿En el periódico? ¿Por qué no pones un anuncio en el periódico? Char Charestus tute senutile, Carlo. Miajundeto netias leggi. No, porque sería. ¿Por qué? Sería. Estus sería. ¿No, porque sería todo inútil. Sería totalmente inútil. Cario, mi perrito no. No sabe qué. <risas> ¿Qué al Petro estas malgaya. ¿Qué ondiris ¿Qué le dijo a ¿Qué dijo? ¿Qué dijo ¿Qué al Petro ne volas meti anónzon? ¿Por qué Petro no pone anuncio? No quiere poner un anuncio. Ne manllebla supo. Le falta el signo superior en la G. ¿Nemanyebla supo? Eh, signoro sidis, perdón, ¿Sinioro sidis Chetablo tablo de restauratio caimendis supon, Armando? El señor se sienta. Un señor. Un señor. Se sienta. Se sentó. Se sentó. En la mesa del restaurante y crió supo. la supo estis...? Sur la tablo, le diris. Cuando la sopa estuvo en la, en la mesa, él dijo. Ti un chi supon, minepovas manji. mangi. Ti un chi, sopa Mi tui al portos alían, señor. Diris la que ne, el nero. Aquí dice que el quero que eh, el nero. Le traeré, ¿no? yo enseguida traeré otra señor dijo el mesero quien la nova supo al venis la signoro de novediris cuando la nueva cuando la nueva supo vino al venis el señor de nuevo dijo minepovas manji Tu y venís la mastro troca de mandis. Enseguida. El dueño. el dueño y le preguntó. Y preguntó. ¿Se tío o casa, señor? ¿Chula supone estas bon gusta? ¿Qué pasa, señor? Porque la sopa no le gusta. ¿Acaso la sopa? ¿Acaso la sopa? ¿No le gusta? ¿No le gusta? Chu eble, y esas tromalvarma, trovarma. Acaso está muy caliente? muy fría. Muy fría muy caliente. Ne, no. al do viene pobas manji un chisupon? Entonces, ¿por qué no se puede correr las Charla que el nero Chula supo estis manjebla. ¿Quién diris la mastro? quién la señora Ne Povis mangi la supon? No supo culero. Sí, culero. es una palabra extraña, ¿verdad? En, en español, en los usos y costumbres en México. Bueno, ¿aquí también se usa esa palabra o no? O no, más allá en el norte del... También, ¿verdad? Eh... Rodolfo. ¿Quién las lasamideano ne visitis sian amicon. Qial la samideano ne visitis sian amicon. Yes li estis? Malzana. Ion malzana li estis ion malzana. Eh qial la samideano estis Eh, Eva. Kial la samideano estis malzana. Sí, estamos ahora dialogando en esperanto. Kial la samideano estis malzana. Char. Yes, es? ¿Tro da? ¿Tro da frita? ¿Tro azúcar? yo? ¿Y yo alcohol? ¿Layoy? ¿Alcojo? ¿Y es? ¿Protio? ¿Li estís mal sano? Bueno, ya Eva responde a ella demanda. ¿Quién li me repito la demandon Carmen, kion li mangis? la samideano mangis? Dumlafesto, la festo, quién lee manjis? Dum la festo. du aferoin. y. Bueno, afero in. dos cosas, do aferoin. en kai y caí. No, no, no, no. Bueno, eh, anca bombono, caíte bon. set. Eh, sukerayo este... y. estas. Trinkis estas por. Eh. De... Se en estas la demando, la demando estas manji. Mmm. Ah, no, sukerayo, bojonayo. Fritayo y kaisukerayo, Frut... y mm. Eh, Rebeca. Kion, la amideano trinquis. Alcohol um, Rebeca Chubí chatas sucar Kiwi. Chocolate Nur chocolate o ahí ¿Sí? sucar Chocolado, tres bones. Eh, Ana María, ¿chuví auscultas la novajoin per radio. Nee. ¿Nee, per, no, per chuvía auscultas novajoin legas novajoin. No. No. No. Perdono, la per radio, ¿no? Yes, ni estas. conversatziante, ni conversaciones, ni ¿no? no no parolas en esperanto no en esperanto ne per radio ne ¿no? no per radio vi auscultas no au vidas no valloin au legas no vayan? vine vi legas, ne vidas ne auscultas no vi estas felicha vi estas felicha Mm. Eh éder perquio vi audas ya yeah, bras per la Orelo Armando per vi vidas Oculoi. culo eh, Rodolfo per quio vi flaras. Eh, uh, mm, na So, Pernazo. Angelo per vi tuyas sí. <coughs> Chuper la mano, eh. Fingroy. mano, yes. Eh. Leticia perchio vi gustumas. bueno en labucho estas ah, dentoy Y es pervialango Leticia chu varmega afero estas tushbla per la mano varma es caliente no varmega es aumentativo es, es aumentativo chu varmega afero ¿Estas es tushebla per la mano? Bueno, no es recomendable, ¿no? No es recomendable, sin embargo, de que se puede tocar, se puede tocar, ¿no? Pero bueno, sí, implícito está en que no, no es tocable. Mm, Leticia, ¿chuví clare escribas? tres bone. Chubi Shatas Helain Vestoin? Yes, se jodía un hecho, ne jodía un eh, Ana María. Quial Petro estás malgaya. Char Chuli Perdis eh, Hundeton Chuli perdis si cian jundeton Ana María aquí al Petro esta es malgaya Char A ver dime en español Bueno es que él perdió su perro Ajá. Entonces, ¿por qué él está triste? Tienes que responder porque perdió a su perro, perdón, a su perrito. Eh Charlie Perdis Lian o Sian Sian Hundeton. Entiende la diferencia entre decir una cosa es que él perdió su perro y otra cosa es que perdió el perro de él, otro él, ¿no? Eh, Angelo, Kion, Diris, Carlo. Ahora sí es correcto. Dímelo. Di esto en esperanto. Carlo dijo: Pon un anuncio en el periódico. Carlo Didi? Carlo, ¿Carlo Didi? ¿Mm? Necesitas el imperativo. Del verbo, meti, alguien sabe, ¿Qué? metu anón son en la yurnalo, yes, eh, Rodolfo, ¿qui al Petro Nevolas meti anonson en la yurnalo? Legi. Charla. La hundeto de Petro, tías legi. Tío, estas ocho ¿no? Eh? Es un chiste. Tío, estas sherzo. Eh, Armando, Kial la signoro ne mangis la supon? porque el mesero porque el mesero no le llevó una cuchara que el nero que el nero la no le llevó una cuchara al señor Ni el... no escuché Neal portis cuchara al señor. Neal al portis culeron al señor. Neal al portis culeron al señor. Eh, Ederchu la supo de la signoro estis malbongusta. Au bongusta. Estis manjebla, aún es manjebla. Perdón. Es ¿Nestis ne manjebla? Ne. Chubi creas que Estis es malbongusta. gusta. Bueno, Ninesías, sias, char. La la razón, la quiálo. La. Ninesías, la. char. La. Ninesías, char. Ninesías, char. Ninesías, sed, mi credas que yo estis manjebla, la kialo por la, la kialo de, la kialo por tío, que la signoro ne mangis la supon, estis que la que nero ne al porti eh... culero, ne al porti sali culero. ¿Chubí comprens? Ne, la la que el nero neal portis al li culeron Ahora, un no existe en... Un es uno, uno. Pero no existe un en, en Esperanto. El artic, solamente existe artículo determinado. Y en ausencia del artículo determinado, eh, tenemos el artículo indeterminado. La que el nero neal portis alí culeron. Al li culeron. Eh, leticia kion diris la mastro al la mastro y es la mastro de Mandis yes, demandis al sin kion de mandis la mastro al signo y es de mandis kio o casas yes, demandis. Kimpli, ¿qué más preguntó? Eh Chu estas con gusto. ¿qué más? Chu y estas tro malparma robar. Très bon hein. En la explicación tenemos la el afijo ash. aj, aj Indica algo material, ¿no? Dolchallo, dulce. Zucerallo, cosa hecha con azúcar. Legallo, lectura. Escrivallo, escrito, etc. Etz, expresa algo inmaterial, algo abstracto. ¿no? Mola es blando. Blandura, molezzo, etc. ¿No? ¿Cómo dirían, por ejemplo, eh? ¿Cómo dirían, eh? Amistad, amiquetso, excelente, amiquetso. También explica la partícula ebl, que significa posibilidad. Legebla, legible. Nemanjebla, incomible, etcétera. ¿Cómo se dirá? ¿Cómo se dirá ininteligible? ¿Eh? Bueno, a ver, mmm, bueno, incomprensible. ¿Cómo se diría incomprensible? Ne no, no comprenebla. ¿No? Comprensible? Compre eh, Comprenebla. ¿Cómo se dirá? Eh. no se me ocurre otro ejemplo ¿no? pero, etcétera ¿no? bueno la partícula que es igual que en español no, no requiere explicación quizás ah sí. bueno, si sí merece una explicación Es una conjunción, ¿no? Pero quiu no es una conjunción. El ejemplo que da aquí, la signoro quiu venis estas Petro, el señor que vino, ¿no? Quien vino sería una traducción literal es Pedro. Mucaitiel plu, etcétera. inútil, que no es útil. Aquí distingue senutila de malutila. El autor dice que malutila es perjudicial. Si no es útil, lo contrario de útil es perjudicial. Sin embargo, no es propiamente sinónimo de inútil, ¿no? Palabras inútiles, malutilai, perdón, eh, palabras inútiles, senutilai, vortoi. Palabras perjudiciales, malutilai, vortoi. Mal es lo diametralmente opuesto, ¿no? Y otros términos. términos medios, dice el autor, se expresan con las palabras SEN, NE, IOM SEN significa SIN, NE es la negación IOM, algo a ver cómo se dirá poquito utilizando la palabra IOM Sería un adverbio, en forma adverbial. ¿Poquito? ¿Cómo se dirá poquito? Y omete. Y omete. En adverbio, y omete. ¿Tiene alguna pregunta? Voy a intentar este, poner a su disposición nuevos ejercicios para que estén atentos a la escuela virtual. Y pues si no tienen preguntas Gis la Benonta Sabato Ant, ah perdón antes de despedirnos eh, levanta hermano quién está ya sosteniendo correspondencia con quién está sosteniendo correspondencia ¿Les escribiste hace mucho Más o menos, no me acuerdo, no ¿Tiene ¿El físico...? ¿De dónde dijiste que es...? De Francia. De Francia, él sí te respondió. Uh -huh. ¿Y estás intercambiando temas sí, de física? Me respondió, respondo pero Ah, ya. Porque tú estás estudiando... Física. física. Ah, pues excelente, ¿no? Uh -huh. eh, supongo que ma mayor motivación para mantener la correspondencia. Sí. ¿Y estás intercambiando temas de física? Le pregunté cómo se estudiaba allá, dónde trabajaba. Ya me, me respondían. La conversación todavía no está muy avanzada. ¿Cómo? Como que la conversación todavía no está muy avanzada. Ah, ok. Y dije que estaba estudiando Esperanto acá. ¿Y entendiste lo que te escribió? Más o menos. Más o menos, ¿qué dijo? Este, me dijo que él haya venido unas veces a México, que le pues, ser interesante que estuviera estudiando Esperanto y que estuviera estudiando Física. donde trabajaba estudió, estudió en, en Alemania y me preguntó cuáles eran mis temas de interés en, en física y tus temas de interés ¿cuáles son? simple ¿La curiosidad la, ¿Eh? ¿La astronomía ¿Eh? ¿La ¿astronomía? Bueno, ¿Astronomía? ¿astrofísica? Uh -huh. eso o teoría relativista cualquiera de los dos Einstein uh -huh. eh... Simple curiosidad, ¿la teoría de la relatividad ha cambiado mucho desde Einstein ahora? Sí, porque la teoría de, de relatividad de Einstein es específica. Bueno, no es cierto que es... Es que hay dos ramas, general y específica, no me acuerdo cuál es la de Einstein. La teoría del campo ni unificado. No, es que... La teoría de Einstein es general, pero ya porque estoy desarrollando la, estoy desarrollando la teoría, hay énfasis específicos. ¿Cuál sería el paradigma hoy aceptado en la física? ¿El de la relatividad o el de la teoría cuántica? Ninguno de los dos. Es que el de la relatividad funciona para cosas muy, muy, muy grandes, a nivel de estrellas, sistemas solares, y la cuántica funciona para cosas muy pequeñas. Pero cuando quieres aplicar las cosas cuánticas a, lo, a estrellas, sistemas solares, cosas. gigantes, no funciona y cuando quieres aplicar la relatividad no funciona con la, las cosas muy pequeñas, como los átomos cosas entonces tienes como dos realidades entonces, las cosas grandes y las cosas chiquitas pero digamos no. que las dos son aceptadas en su campo uh -huh. y el, el paradigma, bueno, lo que están batallando desde 20 años es tratar de unificar las teorías la teoría del campo unificado bueno, yo no soy físico ¿eh? pero te recom eh, yo, yo recomiendo siempre a, a David Bohm físico eh, que fue amigo de Albert Einstein y conoció a Niels Bohr ¿verdad? le recomendé el libro a, a, a Arturo, no sé si te mandé a ti también la recomendación, creo que no pero te, si no lo hice te lo voy a enviar también a ti eh, ¿los demás qué esperan para mantener correspondencia? ¿cuándo van a comenzar? ¿hoy? ¿comienzan hoy? ¿comienzan hoy? ¿Cuándo comienzan? Mañana. Mañana. Hoy comienzan. Ana María. ¿Cuándo? Mañana. ¿Leticia? Esta semana. ¿Eva? Esta semana. Eh, ¿Rodolfo? Pronto. ¿Angelo? En la semana. Bueno, Eder ya y Armando ya. Bueno, Gis la Benonta Sabato. Dan con Kai Gis la Benonta Sabato.